cristales de nieve derritiéndose, cada uno, mío, diferente, único, perdido, soy mil copos de hielo derretido, una lágrima, susurro y el sol que la seca, soy nada, si pienso en el vacío, futuro murallón de cero y sin piedad, soy nada desde el tiempo, que se angosta, una línea, un vértice, una sombra, una huella que algún viento bendito mañana ha de arrancar. de lo que veo. No está el mundo para fijarse larga vista a los ateos. Creo solamente la mitad de lo que leo. Las no creencias evidencian lo que por dentro deseo. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Bienvenidos. al sótano. Ya sabéis, este programa de música, poesía y conciencia es un programa, un espacio que los niños del planeta realizan. Desde aquí, desde Radio San Javier, en orillas del Mar Menor, para todo el planeta, emitiendo en el 90.3 de la FM, si nos escuchas a través de un transistor de una radio y a través de marea rock.com la radio de la, del portal de rock estatal si sí, nos escuchas a través de internet en cualquier parte del universo esta noche esta noche venimos cargaditos nos hemos extraído la bolsa medio llena tenemos que hablar de un par de conciertos que tenemos en este fin de semana, a ver si conseguimos que Ignacio eh, se desatasque del tráfico y llegue a su, a su destino y podemos tener una entrevista con los organizadores del Festival 30.594 y bueno también hablaremos del pinatal rock, entre otras cosas. pero creo que hoy la controlo me olvidaré de seguir cualquier tipo de protocolo como la luna en el cielo verás que solo me quedo solamente con mis penas solamente con mis miedos como la sangre en las venas como el muerto tras el duelo dejarás que aquí me quede con mi dudas y con mi celos no quise montar escenas si te sirve de consuelo pero ya me estaba ahogando con la frenza de tu peau Déjame pa' que me quede solo y a me del viento Déjame pa' caer tonto ni mía pronto me arrepiento Déjame que me lo piense, más de lo que me lo pienso que este mundo pa' mi solo es suficientemente intenso No es sencillo, es delicado, ya que conozco al dedillo Tu silencio y tu murmullo, has venido y me has hablado y ahora yo como un capullo, dentro de mi vida te incluyo y sustituyo las razones que ayer me dictó mi orgullo agachando la cabeza, negando que ya soy tuyo sin que nadie me lo cuente, hace ya tiempo que lo intuyo y ando loco por la calle, reprochándome detalle. Con miedo de que me quiera y con miedo de que me falle. Ay, déjame pa' que me quede solo y a merced del viento. Déjame pa' calar tonto, niña, pronto me arrebiento.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 ador, lo no, que está mandando ruido solo siendo en Demasiado distraído Yo que estaba estado aquí sentado Tanta mi vida has sentido Y has venido y me has hablado Y ahora me siento perdido No sé más con desgraciado No quise hablar tanto ruido Solo siento haber estado Demasiado distraído Ay, déjame pa' que me quede solo Guíjame en sed del viento Déjame pa' quedar tonto Niña, pronto me arrepiento Déjame que me lo piense Más de lo que me lo pienso ...que este mundo pa' mí solo es suficientemente intenso. Ay, déjame que me quede solo y a verse del viento... ...déjame pa' cargar tonto, niña, pronto me arrepiento... ...déjame que me lo piense, más de lo que me lo pienso... ...que este mundo pa' mí solo es suficientemente intenso. Como decíamos, hoy veníamos cargaditos... ...cargaditos de material, de cosas de que hablar... Hoy los niños del planeta están especialmente contentos porque la familia crece, por las visitas, porque... Joder, porque sí. <risa> Decir que hoy vamos a hablar de dos festivales que tenemos aquí, en casa, al ladito del de, de Mar Menor. Uno es el Pinatar Rock. ...este sábado... ...y este viernes... ...el 30.594 Festival... ...en Pozo Estrecho... ...eh... ...hablaremos con Ignacio... ...de la Asociación Juvenil Antavillana... ...que son... ...junto a Pequeño Rock and Roll... ...los organizadores de este... ...modesto festival... ...pero con muy buen gusto... ...decir que con muy buen gusto... ...porque estarán actuando a partir de la 9 y media en el Polideportivo de Pozo Estrecho, eh, Paralelo 69, TAS, José Ignacio Lapido y Los del tonos Y este sábado tendremos el Pinata Rock, que entre otros estarán actuando Hamlet. No sé, pero burros sí que eran, eran y siguen siendo Hamlet. Esto es irracional, extraído de su trabajo del año 93, ha llovido ya un poco, eh, sanatorio de muñecos Hamlet, que serán junto a Sabia y a Beas corpus Scorpus eh, los cabezas de cartel, por decirlo de alguna manera, del pinatal rock. Este sábado 10 de mayo en San Pedro del Pinatar, Murcia, en el antiguo recinto de Peñas, eh, se celebrará a partir de las 4 y cuarto de la tarde un festival que costará 5 euros en la entrada. Creo que incluso regalan camiseta del, del festival con la entrada, así que imaginaros eh, lo simbólico que puede llegar a ser este precio. ...donde eh, abrirán... ...abrirán el festival... ...Embriágame... ...un grupo de metal ...de aquí de San Javier... ...los antiguos Embriágame Señor... Eh, ...que han acortado su nombre a Embriágame... Eh, ...después actuarán... ...Échale Perejil... ...otro grupo de la zona... ...a caballo entre Pacheco, Balsicas... ...bueno, gente de la zona también... ...Avea Scorpus... Eh, ...grupo extranjero... Desconfianza, un grupo jovencísimo, eh, según nos chivaban esta tarde una de nuestras fuentes, es va a ser su segundo concierto. <ríe> Tren Inferno, un grupo de músicos ya con brebaje, pero que un grupo también reciente. Sabia, un grupo de no metal bastante afamado, que tiene unos seguidores bastante aférrimos por esta zona. mala Malavergüenza de También de la zona Gente de San Pedro, de San Javier eh, Un grupo digamos que Bastante ligado eh, Moral y emocionalmente con los niños Del planeta Dark Noise, un grupo jovencísimo De Nu Metal, de San Pedro del Pinatar Con Gran Futuro Con un sonido bastante Potente, bastante redondo Hamlet eh, Potentes <ríe> Ya míticos en su sonido Ya celebrando una gira de 15 aniversario y My Well site de estos podemos decir pocos poco pero que seguro que lo pasaremos bien viéndolos y si no al menos echaremos unas risas seguimos desgranando poco a poco sonidos que podremos escuchar en directo este sábado en San Pedro el Pinatar seguimos con Hamlet Unita letra, reza por mí. Seguimos con Abeas Corpus, versioneando a uno de los grandes grupos punk que han existido y es existirán nunca. Esto es todo un Volveremos a ver si Avea Scorpus y Malavergüenza no coinciden haciendo el mismo tema. Ellos dicen mierda, nosotros amén, de la polla récords. Es un himno, es una canción que eh, encierra en sí una filosofía de vida bastante profunda, aunque cuando se meten tacos en una canción parece que no. Pero sí, el Evaristo, grande entre los grandes, pues bueno, cantaba este... Ellos dicen mierda, nosotros amén. Y tantos y tantos grupos la versionan, eh, entre ellos Abeas Corpus. Bueno, el orden de la actuación de este sábado 10 de mayo va a ser el siguiente. A las 4 y cuarto de la tarde, con su trash metal rabioso embriágame A las 5 y 5 de la tarde, échale... Perejil, a las 6 de la tarde, estos, Abeas Corpus, a las 7 y cuarto de la tarde, Desconfianza, a las 8 y 5, Tren Inferno, a las 9 de la noche, Sabia, a las 11 menos cuarto, a las 22.45, Mala mala Vergüenza, eh, a las 11 y 35, Dark Noise, a las 12 y media, Según contrato, Hamlet. Y a las 3 menos cuarto de la mañana, eh, cerrando ya el festival My Wild Side, los eh, góticos salvajes de My Wild Side. Eh, como decía, mala vergüenza también hacen una versión de, de Ellos dicen mierda, pero de mala vergüenza vamos a escuchar Comiendo vinagrillos. De su única maqueta hasta el momento cuando todavía eran uno más. Cuando me siento libre No alcanzo sin asimilarlo No tendría que ser así Porque me siento libre Ahora estoy tan triste Si quieres que te diga la verdad ¿Será que no me apena Cortarme las cadenas Esas que no me dejan se envenena y como siempre vuelvo a empezar pero ahora deja que te diga una cosa si mis canciones no hablan de mariposas es porque intento y no puedo darle la vuelta a las cosas y aunque intentaras tenerme me cago en sus normas la otra vuelta de tuerca y todo se deforma Mientras siga durmiendo contigo Seguiré viviendo en un castillo Si no hacemos de Pepito Grillo Si sí, nos cede no. la luna un poquito Me pego fuego Para nada me gusta este juego No me vengas con que voy Todo ciego Con un par de subimos al cielo Mala vergüenza Que estará tocando a las 11 menos cuarto De la noche En el Pinatac Rock Ya sabéis, este sábado A partir de las 4 de la tarde Eh en el antiguo recinto ferial de eh, de san Pedro el pinatar bueno escuchaba de fondo perdonar que, que me, se me vaya un poco el perol uno de los mejores punteos que he escuchado en, en mucho tiempo son los silicon Flesh y hacían un punteo el cantante así de bueno en su tema. ¡Claro, es que cuando uno está hablando y escucha un punteo tan bueno del cantante, pues bueno, es normal que a uno se le vaya un poco el traque ya de por sí solo ido. Como decía antes, la entrada única de 5 euros para este festival, pues un poco simbólica, es una iniciativa del ayuntamiento, Eh, que bueno muy que que con muy buen acierto ha decidido traer a, a esta serie de grupos y a, a este pedazo de cartel para un concierto en, en, en esta zona en orillas del mar menor aquí en Murcia eh, comentaba esta tarde con, con el Pini que ya se ha dado de alta la vida a la serie de festivales... ...ya se dio con el Viña... ...el SOS 248... El, ...el Woman en Cáceres... ...bueno, una infinidad de festivales que hay... ...increíble, anoche... ...aquí mismo, a esta hora... ...en el desierto, en el programa de Pepe... ...otro de los niños del planeta... ...comentaba un, un poco eso... La, ...la serie de festivales que hay... ...y recordábamos un poco... ...cómo empezaba todo con el espárrago... Y eh, sus, su, sus sucesores, también recordar eh, el FIP, el Viña Rock, bueno hay una serie de festivales que ahora ya son innumerables y como incluso los pueblos pequeños, eh, sin ir más lejos de esta zona, como Pozo Estrecho o San Pedro el Pinatar, tienen su propio festival de rock. Es, es, es extraño, pero no traen festivales de música pop, eh, sino de música rock, punk metal, que es lo que a nosotros nos atañe. Dejo de enrollarme y seguimos con Abeas Corpus, que como decía, tocan el sábado a las 6 de la tarde. Vamos a escuchar otra versión de otro de los grandes del punk español, esta vez de los cicatriz. Cuidado, burócratas. Dios, ojenais, los bocillos. ¡Mira la armas están muriendo! ¡Contra este gobierno, nuestras armas están muriendo! Pensado todos en la elección, cuánto mucho Poder nuclear, ¡premos que nos va muriendo. Mira, una burro Corpus con su punk eh, rapidísimo. Esto creo que nos va a hacer bailar a, mar, a más de uno. Eh, hay un pequeño conflicto en este cartel, que yo no sé si la organización se habrá parado a pensarlo seriamente. Eh, hay grupos de distinta índole, desde nu metal como Sabia o Darnoise, grupos meramente rockeros como Tren Inferno o Mala Vergüenza, a grupos de transmetal. Embriagame, My Wild well Side, y grupos punk, Abeas Corpus y Hamlet, que hacen un, una música también bastante potente. Eh, va a haber ahí una mezcolanza de, de público que esperemos eh, se quede en eso, en un simple simple mezcla de estilos. También en la barra del bar alguien me comentaba que posiblemente el cantante de los Sabia o el cantante de los Hamlet, se llevara algún botellazo de los punkis que vayan a los, a a los a ver Corpus a las 6 de la tarde y que ya pasada la medianoche vayan a gustico y, y, bueno, lancen algún objeto contundente contra el escenario. Eh, también recordar que esto no es el Viña Rock y quien viene a cantar tampoco es el Ramoncín, sino es un grupo de música... Del el rollo y que a todos nos mola bueno eh, vamos a escuchar a otro de los platos fuerte del, de la noche dar noise un grupo de San Pedro el pinatar que han grabado disco recientemente y que bueno eh, son los un poco promotores de, de este de este festival ...hay frío entre los cuadros blancos... ...se han quedado colgados los contornos... ...esperando ser vestidos al calor de amaneceres sin garra... ...hay silencio entre las calles vacías... ...un farolero las recorre, enciende velas... ...el escenario se cubre de ocres grises... ...las estrellas se desprenden de las sogas... ...hay quietud recortada en los portones... ...hacen piruetas los balcones en la esquina sobre carros que empujan brazos de chocolate, dejando gallas en asfaltos. Muerde la noche un perro dolorido, comprimen el costado de su hambre, jugando a buscar algún tesoro, embolsando por venir en las espaldas. En huelga está el futuro, la quietud se lo traga entre papeles con tinta de neón. sigue siendo el sótano, un lugar para la música, la poesía y la conciencia. Esta noche, eh, repasando o poniéndonos al día de lo que va a ser este fin de semana de conciertos aquí en Orillas del Mar Menor. Vale, eh, si queréis contactar con los niños del planeta, que somos los que realizamos este programa todos los miércoles de 10 a 11 de la noche podéis hacerlo de distinta manera. Una de ellas es el correo postal al apartado de correos 133 eh, 3730 San Javier, Murcia, España podéis mandarnos discos eh, poesías, fechas de conciertos, fanzines lo que queráis que... que lo que queráis que hagamos reseña aquí en este lugar. Podéis también mandarnos un correo electrónico donde incluir fotos de conciertos, fechas de concierto, canciones, textos, poesía, lo que os apetezca, a elsótano mpc gmail.com Ahí iremos recibiendo material que iremos bueno, dando debida cuenta. Hay otra forma de ponerse en contacto con los niños del planeta que es llamando por teléfono en horario de directo o sea los miércoles de 10 a 11 de la noche al 968 57 36 00 y eh, hablar directamente con nosotros o eh, nuestra forma preferida, buscarnos en los bares. tiempo que no veo el amor en los demás Ya nadie sonríe ni dice la verdad Guerras, torturas y engaños en la televisión Y lo único que puedo hacer es susurrar ...esta canción. Uh, uh, uh, uh. Veo alejarse la espalda de sombras de multitud Las palmeras tecleando con sus uñas en el sol Los besos invisibles de los perfumes de tu amor En pestañas las heridas al recordar que la humanidad se hunde en su propia necedad. He perdido el manual del odio respirando Estas estrellas nos dormirán Todas las canciones del mundo se borrarán Todos los recuerdos y los males se ahogarán Y solo habrá música en tu cuerpo, mi amor Corcovado, editor de sueños. Esta canción se llama Susurro, poesía, eh, rock. Esto es eh, uno de los grandes discos en castellano que hemos podido disfrutar últimamente. Javier Corcovado, grande entre los grandes, uno de los poetas malditos eh, contemporáneos de lengua castellana. Haciendo tiempo estamos para ver si pillamos al gimnasio de la Asociación Juvenil Antaviana que es junto a Pequeño Rock and Roll uno de los organizadores del Festival 30.594 para robarle unos minutos de su tiempo y que entre al sótano para contarnos así brevemente que nos vamos a encontrar aquí. Este viernes en Pozo Estrecho, en este festival donde estará actuando José Ignacio Lapido, Paralelo 69, Los del Tonos y Estos, que son nada más y nada menos TAS de este Pachico. aprender cuando la marea suba. Está baja cuando ves, que transmites al papel, sensaciones que desnudas. Ahora manda la presión, de dar siempre lo mejor, de esquivar las cerras. Periciar con emoción, con tristezas y dolor, con placer y con sonrisas. Sigo esperándote otra vez, sabiendo que te puedo ver, cuando rozo la locura. A veces siembras mi obsesión, me robas sin condición. No te pueda tener, sé que siempre te buscar Pues eh, lo prometido es deuda. Tenemos al teléfono a Ignacio, de la Asociación Juvenil Antaviana. Eh, buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches, Thiago. Vale, eh, por motivos de tráfico, de tiempo, pues eh, se nos ha ido un poco el tiempo, pero... Eh, tenemos eh, aquí para robarte unos minutos para que nos cuentes así brevemente eh, lo que es eh, la Asociación Juvenil Antaviana y por qué este festival, el 30.594, que supongo que sea el código postal de Pozo Estrecho. Correcto, efectivamente. Bueno, háblanos un poco de la Asociación eh, Juvenil Antaviana y de Pequeño Rock and Roll. Bueno, la Asociación Juvenil, Juvenil Antaviana es, es una asociación que se creó en los 80 aquí en, en Pozo Estrecho y, bueno, lleva lleva haciendo actividades desde, desde ese año, ¿no? Intermitentemente, desde desde el 80, lleva organizando excursiones. Bueno, al principio fue bastante tema de excursiones, muy, muy tema familiar y luego, bueno... Muchos de los integrantes que, que están ahora en, en la asociación pues hacen teatro aquí en el pueblo, que hay un festival de teatro que lleva más de 10 10 ediciones en, en el pueblo. Y bueno, el festival surgió un poco como como para rellenar el hueco que, que siempre quedaba hueco en las fiestas de, de, de un concierto. Aquí siempre se habla un concierto para los jóvenes, ¿no? Entonces siempre las comisiones de fiesta nunca apostaban por eso y bueno, pues nosotros empezamos a movernos pues por ayuntamientos, por la comunidad y bueno, intentamos sacar. El año pasado sacamos la primera edición, eh, hicimos la primera edición con los Runáticos, con Diego Gantero, con Aron y con Taz, Y este año, bueno, pues cada año vamos creciendo un poco y este año pues creemos que tenemos un... Un buen cartel y una noche muy apetecible de rock and roll con los del tonos con José Ignacio Lapido, con Taz y con Paraleo 69. Sí, la verdad es que el cartel está está completito. Eh, los grupos justos, a, a nuestro entender, que no se va a hacer pesado. Y bueno, eh, decir que es a las nueve y media de la noche en el polideportivo uh -huh. de Pozo Estrecho. Correcto. Eh, para los que sean de fuera, que puedan venir de lejos para ver a disfrutar de esta noche de rock and roll. Eh, explica no, es difícil de llegar al polideportivo. No, autovía, ¿Dónde está Pozo Estrecho? Trecho? Cómo llegar un poco desde la autovía, un poco es hay salida directa a Pozo Estrecho ¿no? Y además te guía un poco para para el colegio, que el polideportivo está al lado del colegio. Y si vas desde la costa, desde San Javier o desde San Pedro, pues bueno, es fácil. Llegas a Torre Pacheco, hay cepa y ya te te dirige, te dirige a Pozos Estrecho y ya entras y ya hay carteles donde te indican el donde te indican el, el colegio y el polideportivo que está que está al lado, o sea, uh -huh. es, no, hay, no hay pegas. Como decíamos, eh, 10 euros eh, la entrada anticipada, eh, puntos de venta discos Carrot en Cartagena y discos Tráfico en Murcia. Uh -huh. eh, y junto a vosotros, junto a la Asociación Juvenil Antallana, está Pequeño Rock and Roll en la organización. Sí, bueno, es digamos eh, porque al ser un festival tan pequeño y tener que abaratar costes, nosotros nos producimos el festival, nosotros nos encargamos de bueno, de contratar el equipo de música y bueno, estar un poco allí con las barras y con todo, ¿no? Entonces, pues un poco queríamos queríamos aparecer así como una productora un poco un poco no ficticia porque no existe y bueno, realmente Para nosotros este festival es como, como nuestro pequeño rock and roll no como, como la canción de Quique gonzález y bueno es un poco en honor a él y, y, y eso significa que, que este festival para nosotros es pues nuestra pequeña aportación al rock and roll vamos y muy buen rock and roll por cierto vamos a escuchar a los del tonos con una bueno un adelanto con un tema de su último trabajo eh, GT y Y bueno, despedirte Ignacio, esperemos que la próxima sea más larga claro la entrevista sea. y que disfrutemos este viernes, como decía, en Pozo Estrecho, a partir de las 9 y media de la noche en el Polo Deportivo, el 30.594 Festival. Eh, Ignacio, un abrazo. Vale, te a ti. without you, I'll be so blue, just thinking about you, decorations of red, on a green Christmas tree, they just want me a thing if you're not here with me, and when falling. It's when those blue memories start falling. You'll be doing all right with your Christmas of wine. Radio 1 en Internet. Queremos protestar por la falta de señal televisiva en canales de pago para los partidos de Liga. Nos estamos perdiendo el Madrid-Barça. Bueno, afortunadamente está en tablero deportivo para suplir esa falta.